Saludamos a la Senadora Nacional Norma Durango. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo allá en Buenos Aires? No, estoy en La Pampa, hijo. Ah, está en La estoy Pampa. Estoy en La Pampa, porque yo soy una persona de mucho riesgo y por lo tanto todo lo hago... Eh, ¿De manera remota? Eh, de manera remota. Hoy este, acabamos de terminar, o estamos terminando la reunión de Ciencia y Tecnología, y este y tenemos dos más hoy, así que ya hemos empezado con todo, bien después de, de la semanita carnavaleña. Norma, varios temas para hablar con usted. El primero tiene que ver con las elecciones en el Partido Justicialista. Como sabemos, eh, el presidente Alberto Fernández se, enca se encamina a ser el conductor del movimiento a nivel nacional, y hay al menos tres pampeanos que van a acompañar a, eh, o van a formar parte de este consejo. La ex exdiputada eh, Luchia Alonso, el gobernador actual Sergio Siliotto y el gobernador Carlos Berna. ¿Qué le parece que hayan sido convocados estos tres pampeanos para integrar el Consejo Nacional? Bueno, me parece que es una decisión política que te tuvo que ver con el gobernador eh, y con... Este, la fuerza que representa tanto el, el, el ex gobernador berna como eh, la senadora como la secretaria administrativa del senado Lu Alonso uh -huh. es una decisión política eh, y bueno conformarán el consejo del partido eh, lamento la verdad lamento que el senador que el ex gobernador Marín, que fue uno de los artífices de la unidad del peronismo, no esté en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, pero bueno, eh, lo mismo, los, los campeanos, estaremos representados con ellos. Bien. Eh, se está quedando afuera eh, el marinismo de este armado, si se quiere, en esta lista que encabeza el presidente Alberto Fernández y también No hay nombres de convergencia en lo que se supone va a ser la fórmula para las elecciones legislativas, al menos no a la cabeza. Se habla de eh, Berna Luce Alonso eh, como candidatos al Senado. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Se está quedando fuera de foco por ahí el sector que conduce eh, el exgobernador Marín? Bueno, como vos bien lo dijiste, esto se supone. Se supone, no uh -huh. se sabe todavía, no hay nada oficial, no... Eh, los dirigentes de todas las líneas están hablando entre sí. Por lo tanto, estas son presiones eh, periodísticas que no sabemos si se van a confirmar, Bien. sinceramente. Eh, Norma, se vienen las elecciones legislativas eh, este año, para este 2021. La semana pasada estuvimos hablando con eh, un grupo de mujeres radicales que están pidiendo sean mujeres quien encabecen la lista de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta que nunca hubo una representante del radicalismo pampeano en el Congreso Nacional. Eh, eso difiere de lo que ocurre con eh, el Partido Justicialista, que eh, tuvo y tiene actualmente representantes mujeres. ¿Piensa que las mujeres del Partido Justicialista deben encabezar las listas? Sí, nosotros estamos de acuerdo con con que de una vez eh, y para siempre las mujeres encabecen las listas, porque si no, nunca vamos a llegar a la paridad. Uh -huh. Porque como los senadores de, de representamos a las provincias, somos tres, siempre hay, como las mujeres siempre estamos en segundo lugar, siempre hay una sola mujer, uh -huh. porque los, la mayoría y la minoría tienen eh, como primer candidato un varón que son los que verdaderamente ingresan. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que eh, las mujeres encabecen las listas para poder de una vez y para siempre tener la verdadera paridad, porque si no, la paridad va a tardar años en concretarse eh, tanto en el Senado como en diputados. ¿no? La estrategia que se plantearon las mujeres radicales es transversal, es decir, convocar a mujeres de las distintas listas para presentar una lista encabezada por mujeres. ¿Podría darse una estrategia parecida, digo, entre las mujeres del PJ o eh, lo ve difícil? Bueno, el Partido Justicialista, como los todos los partidos, eh, ha tenido este año, a raíz de la pandemia, una poca este participación en los este, consejos y en lo y no hemos podido hacer el congreso yo en cada reunión del consejo del partido pido que se me, se modifique la carta orgánica incorporando la paridad a, a bueno a la carta orgánica justamente uh -huh. esto está inclusive documentado en las actas porque lo pido especialmente porque Eh, y, y bueno, veremos eh, creo que se va a hacer dentro de poco una reunión del Consejo y luego tendremos que hacer un congreso, no sé cómo, no sé cómo porque en esta situación de pandemia es muy difícil eh, así que bueno, las autoridades máximas del Partido Justicialista determinarán cómo eh, por supuesto que yo estoy de acuerdo que las mujeres encabecemos o encabecen Eh, las listas, porque uh -huh. nos lo merecemos, se ha trabajado, hemos trabajado mucho las mujeres del Partido Justicialista en todos los cargos que hemos desempeñado y ojalá, ojalá la encabece una mujer. Eh, Norma, ¿recuerda usted algún momento en la historia o la vida democrática de nuestro país que una mujer pampeana haya encabezado las listas dentro del Partido Justicialista? La verdad, no me acuerdo, pero eso no significa que no haya sido. Uh -huh. Sí hemos tenido, sin necesidad de encabezar, este mucho protagonismo en las mujeres. De hecho, eh, la provincia de La Pampa es una provincia pionera en la legislación de los derechos de las mujeres. Eh, hemos tenido a Silvia gallego hemos tenido a Porto Inchaurraga, y, uh -huh. eh, y hemos tenido también mujeres de de, lo, de otros partidos que han trabajado mucho por la legislación por las mujeres. Y yo misma he sido, eh, en una situación inusual, elegida tres veces presidenta de la Banca de la Mujer. Uh -huh. Y mientras he sido presidenta de la banca, se han votado eh, una legislación muy importante. La la región americana y los países del mundo reconocen a la Argentina, eh, eh, reconocen el cuerpo normativo que tiene la Argentina eh, en materia de violencia de género, en materia eh, de la ley del aborto, por ejemplo, tuvo un impacto eh, impresionante en, en toda la región y en muchísimos países del mundo. Y bueno, yo creo haber sido una de las protagonistas, junto con los movimientos feministas que son los que pusieron en agenda el tema, creo haber sido una de las protagonistas y mi representación siempre es la de la Pampa. Bien. Eh, Norma, ¿quiere renovar su mandato en el Senado de la Nación? Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, pero esto no es una decisión que tengo yo y además porque yo puedo darme por satisfecha, yo soy la mujer campeana que más altos cargos ha tenido uh -huh. a lo largo de su historia política. Por lo tanto, yo eh, no voy a negar que me gustaría... Eh, ser senadora es un y representar a la provincia de la Pampa es realmente un orgullo y sobre todo cuando uno trabaja eh, como he trabajado yo seria y respons responsablemente así que pero estas eh, estas decisiones no las tomo yo nunca las tomé yo las candidaturas nunca las las pedí ni las solicité eh, creo que son un reconocimiento A, a mi intenso trabajo eh, y si se da, estaré feliz y si no se da, bueno, empezaré mi jubilación. Uh -huh. eh, Norma, eh, usted mencionaba recién que fue la mujer pampeana o es la mujer pampeana que más altos cargos tuvo sin embargo esos cargos nunca fueron los más altos usted podría haber sido candidata a gobernadora de la provincia de La Pampa y se lo impidió el mismo partido eh... No, no me lo impidió lo de, yo lo impidió lo deseché porque no estaba preparada. Uno no puede ser goberna, gobernadora de un día para otro. Uh -huh. No se puede, es una calle una irresponsabilidad asumir un cargo sin haberlo pensado, sin Ya el cargo de vicegobernadora para mí fue una sorpresa. No olviden no se olviden que yo estaba de directora del Instituto Nacional de Investigaciones eh, Eva Perón. En lo que llamamos el Museo de Vita, y, y, y ya creí que mi historia política en La Pampa había terminado cuando el senador Berna en ese momento y el el, el, el presidente del partido, el doctor Rubén Marín, eh, conciliaron que yo volviera a ser la vicegobernadora. Bueno, esto para mí fue una sorpresa, tuve que dejar rápidamente lo que estaba haciendo y venirme a La Pampa, por lo tanto no podía, ante la renuncia tempestiva de Berna, asumir la gobernación. La gobernación se asume cuando uno tiene un proyecto político eh, más bien estudiado, con, con un conocimiento de todas y de todas absolutamente las situaciones que se pueden prever en la provincia. Eh, una cosa es ser vicegobernadora y estar en constante... Eh, En, con, eh, en constante eh, conocimiento de lo que está pasando, porque el gobernador, la verdad que siempre me dio un lugar en el gabinete muy importante, y por lo tanto uno está preparado diariamente para hacer lo que jamás no va a hacer, lo que jamás nunca va a hacer, es decir, está preparado como vicegobernadora para ser gobernador ante una situación, pero bueno, eh, eh, eh, en pocos casos se, se da uh -huh. eso, Pero una cosa es ir todos los días al gabinete, escuchar a todos los ministros, eh, eh, prepararse eh, para participar del proyecto y otra cosa de un día para el otro que te digan que yo la gobernadora de la provincia. Uh -huh. Por lo tanto, yo fui la que no quise ser y el partido en ese sentido lo entendió y me acompañó. Bien. Eh, Norma, la última pregunta, y le agradezco estos minutos con Radio Kermés, eh, ¿tiene que ver con alguna reflexión, algo que nos pueda decir acerca del fallecimiento del expresidente Carlos Saúl menem Bueno, como ya lo he dicho, eh, siempre es doloroso despedir a un ser humano, sobre todo si esa, per esa persona ha sido elegida democráticamente tantas veces, dos veces presidente... Eh, dos o tres veces senador, eh, es un compañero de bancada, recién acabamos de terminar la reunión de ciencia y técnica e hicimos un minuto de silencio, eh, oficialistas y oposición, porque fue un presidente de los argentinos y más allá de mis diferencias en muchas de sus políticas públicas, eh, Yo era subsecretaria de Cultura en ese momento y como pampeana tampoco puedo dejar de reconocer todo lo que hicimos en ese momento. Eso no significa que lo que hicimos en La Pampa nos haga olvidar muchas de las situaciones que, con las que no estoy de acuerdo. ¿Como por ejemplo? Pienso pienso que todos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro y eh, Carlos Mellon no fue la excepción. Bien. Norma, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta bueno, si me, puedo sí, decirte sí, algo decir... sobre los femicidios. Lo que quiera, lo que quiera. Bueno, porque la verdad que no podemos dejar de hablar de una cosa que es, es muy importante en este momento, y es la cantidad de femicidios que estamos teniendo en el país. Estamos teniendo una, una mujer asesinada cada 23 horas, y no sé si en este momento ya no es cada 22, porque este fin de semana hemos tenido tres más, creo. Uh -huh. eh, estamos como sociedad indignadas, impotentes, conmovidas eh, uh -huh. y, y muy preocupadas y ocupadas. Uh -huh. Ocupadas porque creemos que hay respuestas insuficientes y tardías desde el Estado que debe dar eh, respuestas articuladas entre las fuerzas de seguridad, eh, entre la justicia, y las áreas de los municipios, de las provincias y de la nación, ¿no? Este, creo que la ley Micaela, que es una formidable ley reconocida también por muchos países del mundo, es insuficiente todavía. No se puede con un curso ver eh, eh, que estamos capacitando, sobre todo a las fuerzas de seguridad y a la sociedad toda, ¿no?, que, que tiene una eh, formación machista y patriarcal, Creo que la solución va a venir con el tiempo, con la educación sexual integral, que va a ser vital para transformar esta situación, y, y no creo que necesitemos más leyes, porque como te decía recién, también el cuerpo normativo que hoy tenemos en la Argentina en materia de violencia eh, de género, sobre todo violencia de género, es un modelo en varios países. Eh, así que, Creo que la justicia tiene que ponerse a tono, las fuerzas de seguridad tienen que este, tener una política de género transversal constante y monitoreada y saber que cuando una mujer se queja, se va a quejar está diciendo la verdad así que hay que escucharla. Norma, me da pie para hacerle la última pregunta, ahora sí, no le robo más tiempo, sobre esta decisión del gobierno provincial de quitarle el arma reglamentaria a los policías que sean denunciados por violencia de género. Eh, me usted... parece muy bien. Bien. Me parece muy bien y además nosotros hemos planteado ya muchas veces que la el, el botón de pánico no siempre te da resultado, te diría que casi nunca lo da. le Estamos eh, pidiendo... Eh, que las tobilleras se, le sean puestas al agresor que sea él el que se va de la casa, que sea el agresor quien paga su culpa porque tal como estamos ahora es la mujer la que a veces tiene que irse de la casa con sus hijos y el botón de pánico la mayoría de las veces no da resultado así que bueno, va a haber que cambiar muchas cosas eh, en las políticas públicas ayer estuve en largo rato hablando con la ministra nacional de mujeres de mujeres y diversidad este estamos estamos viendo si los sistemas de salud pueden eh, este, hacerse cargo también de, de la violencia de género de las mujeres eh, estamos viendo la posibilidad de, de integrar ese consejo nacional eh, para los femicidios que ha planteado el presidente, en fin, estamos ocupadas todo el tiempo, pero evidentemente ni la preocupación ni la ocupación son suficientes porque las mujeres siguen siendo asesinadas. Norma Durango, muchas gracias por estos minutos.